Pero bueno, directamente desde el 787, ya tú sabes a quién tenemos, ¿verdad? Directamente desde Puerto Rico, como estuvimos mencionando ahorita. Nada más y nada menos que Yadiel el Incomparable. Dímelo, Yadiel. Y bueno, mi hermano, ¿cómo está Blanco? ¿Todo bien? Ya tú sabes, gracias a Dios, y espero que también estés esté tú también el día de hoy. Este, dime lo que se cuenta, mucho y mucho viaje. Los otros días te escribí por el Facebook y estaba ya tú sabes, viajando el mundo entero. Ya, pues, obviamente estás en Puerto Rico. ¿Cómo te encuentras? Pues me encuentro súper bien, bien agradecido con el apoyo que me están dando mis fanáticos en el mundo. Súper, súper, bien deseoso de seguir trabajando, seguir llevando mi música, que gracias a Dios he tenido mucho éxito, mi música le gusta a la gente, le gusta el mundo. Y ya tú sabes, no, para, no paramos de trabajar, no paramos de trabajar, estoy haciendo la, la, la segunda producción que es un tsunami, trabajando la otra también que era elegido, Tiene, haciendo un sinnúmero de temas, tengo ya sobre el tipico de temas. Este Trabajando fuerte, viajando mucho este, La semana que viene, este, el martes me voy para, para la República Dominicana Voy a seguir haciendo la promo, pero esta vez voy para Santiago Tiro, me voy en noviembre para Venezuela Voy para Chile, diciembre a Argentina y tú sabes, Actualmente estoy aquí en Puerto Rico Estoy Aquí por lo menos no estoy haciendo eventos Llaman mucho, pero no estoy haciéndolo porque quiero, quiero hacer el bella arte Pero puede ser que coja algunos eventos de la isla No del área metropolitana, pero voy a coger algunos eventos de Puerto Rico de la isla. O sea, que ya tú sabes, este, no es que Yadier se esté dando guille ni nada, solamente que se quiere guardarlo un poquito, porque al verlo mucho en el área metropolitana, en diferentes pues, club o, o diferentes este, party, pues obviamente, pues ya tú sabes, la gente es mejor que tenga hambre y vaya a un concierto masivo, ah, sí. ¿verdad? Este, a que vayan a una ay, discoteca. Ay. Y que hay un repertorio muy grande, que van a disfrutarse de un concierto... De, de la A hasta la Z completo, ¿entiendes? No, no, Yo creo que somos pocos los que podemos hacer un concierto aquí en Puerto Rico y, y que la gente salga satisfecha, porque tenemos repertorio Así que ya tú sabes, ya 10 pronto en concierto, ya 10 cuando tú me estabas hablando de, do, de dos producciones, un tsunami y la y la otra que me mencionaste, este, estamos hablando ya para el 2010, ¿verdad? Sí, un tsunami sale en el 2010, a principios del 2010 sale un tsunami. Así. Y la otra pues estamos todavía, o sea, no. No estamos esperando fecha para otra, porque todavía no ha salido una y no puedo estar pendiente a otra, pero sí estoy ya este, lo que informando formándola, ¿entiendes? Porque voy a escoger el tema, ¿entiendes? Tengo un montón de temas, ¿entiendes? Tengo temas para hacer cuatro producciones. ¡Wow, bro, y Entonces, cuando tú hablas que tienes bastantes temas, ¿algunos temas ya los tienes vendidos para algunos varios artis o algo que vaya a salir en alguna producción? lo puedes adelantar algo que vaya a salir adelantado? Fíjate, este... Sale, este, uno de los temas que yo tenía grabado, que lo hice hace como cinco años, este, y lo grabé hace un año y medio, que iba para mi primer disco, que fue lo mejor de mí, este, era Princesa, y Princesa pues yo lo negocié para el disco El golpe de Estado, que es de Rebel, y es una canción que en los primeros dos días tenía mil downloads, ¿me entiendes?, y ya vamos por un montón, ¿me ¿sí? entiendes?, y, y está sonando en el mundo, Y esa es la canción que va a entrar ahora también en programación aquí en Puerto Rico y en todo Latinoamérica. Wow, de verdad que te deseamos lo mejor, ya tú sabes, éxito total. Oye, este, no me puedo oír y ya tú sabes, ¿no? Y que todavía falta un poquito más de entrevista, pero que verdad que esto te quería preguntar a ti porque tú no tienes nada que ver, pero ¿verdad? Siempre que viene un artista que al tocar Lieber de Show, pues hay que, hay que tocarle esos temitas. Eh, Yadiel, ah. tú has grabado con Franco el Gorila y ya has grabado con Farruco. ¿Qué tú crees de, verdad? De esta controversia entre estos dos exponentes, ¿verdad? Que pues, que tú has tenido la oportunidad de compartir con ellos. No, ah, no sé, no sé qué realmente está pasando, ¿entiendes? Pues yo sé que hay un roce y todo eso, pero pues yo, para mí deberían de arreglarlo, todos son unos talentos buenos, ¿sabes? los dos son, son un tremendo, tremendo artista ¿entiendes? Franco, este parruco, que es un chamaquito humilde, por eso grabé con él, porque es humilde, ¿entiendes? Y, y, y, y, y, y tiene futuro. Este, y, y Franco también, ¿sabes? Que, que, Y grabar y llevar de este, este género a otro nivel, que yo creo que eso es lo que lo, los fanáticos necesitan, que no necesitan esa controversia, ya Farruco ya ya está pegadito aquí en Puerto Rico y, y se ha pegado por su buena música. Hay muchos artistas que, pues, que han tenido que utilizar la controversia para, para, para darse a conocer. Gracias a Dios, en mi persona, yo nunca he tenido que hacer eso y yo entiendo que, que, que deberían de arreglar las cosas, deberían de arreglar las cosas entre Farruco y, y, y Franco Eso es así, tú sabes Hay muchos comentarios, tú sabes que siempre corren en la internet Yo sé de un nombre, ¿verdad? Pero eh, oye, te digo una cosa Esto no es 100% asegurado Pero tú sabes que como corre el internet, como corre los chismes, como corre la información, tú sabes, tengo un nombre por ahí que supuestamente le iba a tirar a Yadiel incomparable, pero tú sabes que yo no lo menciono aquí porque solamente lo que yo hago es leer, tú sabes, yo no, no he entrevistado ni a esa persona ni nada, pero hay no, que a ver, estar... Una persona me iba a tirar a mí. Exacto, exacto, pero tú sabes cómo es esto, tú sabes, es, es solamente más no, que leído. Si a, a mí una persona me va a tirar y musicalmente está al nivel mío, yo le tiro. Si ustedes no escuchan una respuesta de mi parte, ¿eh? Porque esa persona no está en mi talla. ¿Entiendes? Puede ser que esté en la liga 5 y 6, pero yo estoy en grandes ligas ya. Y si no les miro, pues es una persona que está en 5 y 6, verdad. Y, y yo he demostrado mucho ya en este género. Yo entiendo que, yo entiendo y aclaro, 100% estoy seguro. Y mis fanáticos hablan porque yo muevo masas en el mundo. Yo no soy una no persona que mueve, no, persona. Yo muevo masas en el mundo. Yo soy el artista más de este género. Y lo digo aquí porque lo he demostrado tema por tema. Son redes lo que ya está en la calle, lo mismo que romantiqueo, lo mismo que cotequeo, que juguete con las bolsas, si se han suelto esos temas, este romantiqueo balada. Quieres que lo y dices, oh, no, eso es un artista de balada. No, no, como estos romantiqueos que hacen estos artistas de reggaetón, que se sabe que es un artista de reggaetón, así tratando de hacer una balada. Los Matelas, me muero, que fue un tema que estuvo cuatro meses consecutivos en Puerto Rico, en Paso y estuvo 16 semanas número uno y todavía sigue dando cantazos ¿entiendes? O sea, el que me quiera tirar a mí está bien equivocado mentalmente, hay que me tener un problema psicológico, porque para tirarme a mí de verdad se necesita gordo. Y yo tengo mucha pala. El que trate de cruzar el charco sin saber nadar. Que está bien equivocado Porque lo voy a barrer Ahogado en la orilla Ya tú sabes Así que bueno Así que esperemos ¿Verdad? que Porque todas las entrevistas Aquí se postean Y yo sé que la persona Si es verdad ¿Verdad? Como se riega por ahí En internet Y yo sé que si es verdad Pues el hombre pues va A salir la flota Y va a decir Soy yo Y a lo mejor pues va a salir la canción Este pero como Pero mira Pero mira Tíralo al medio No, no, no, no, no tú, Oye No, no Oye te voy a decir una cosa Y a diez yo no eh, Tú sabes Yo no envuelvo masa Tú sabes Yo solamente lo que hago es más que leer solamente el internet, ¿tú sabes? Okay, pues deja, deja darle un mensaje a esa persona. Tú, que piensas tirarme, que piensas tirarme. Los pocos que sonamos en este género y nos conocemos mundialmente, yo los conozco a todos y me llevo con ellos, a menos de que sea un enemigo oculto que tengo. O sea, si no eres de esas personas que son amigos que yo conozco, no me que no me tire, que somos los que estamos en top. O sea, no me tires porque no voy a tirar. ¿Entiendes? Aquí somos los pocos que estamos en el barco. Hay muchos tratando, tratando, tratando, tratando y se quedan sin hacer nada. Dale gracias a Dios, pídele a Dios que cuando me tire corras con suerte y la gente te apoye. O sea, pero hacer una navaja de doble filo, ¿entiendes? <ríe> Ese es el mensaje que le doy. Ya tú sabes, ya Adiel es incomparable, ya tú sabes, desde el área azul ahora eh, radicando en Carolina, el área metro. Oye, Adiel, de verdad, de verdad que, mi hermano, números de contrataciones para la gente, ¿verdad? Que están ansiosa de ver a Adiel en su país. Bueno, pues los que quieran ver un, un show diferente e incomparable, pueden llamar al 787- 309392 también pueden accesar la página de yadielonline.com mi twitter twitter.com slash yadielmusic otro twitter que también es twitter.com slash un underscore tsunami ese es el disco que, que viene a paralizar el mercado y Y MySpace, MySpace.com slash Incomparable. Bueno, ahora sí que sí, ya tú sabes, estamos todo claro Oye, ayer de verdad que te deseo el éxito mayor de, de, de todo el mundo, ya tú sabes. Hay un montón de canciones por ahí que están corriendo que tenemos en programación aquí en Alto Caliente Radio Show. Y bueno, princesa, sí, ya tú sabes, es, lo que es, es Princesa. Aparte, aparte de eso, quiero darle las gracias a la gente por el apoyo que le han dado a mi música. Así con sin número de que, que que son dados hace poco, que así sido Chulería en Pote, que está número uno aquí también, buquea con el alcohol princesa, viva justo que justo a, a, a, a Kenai que es un chamaquito que, que es del dúo de México Kenai que viene bien fuerte están conmigo también este tiene el, el remix de entregate junto a Webaliares ahora le hice el remix también a, a, a la nena de cacerío le hice el remix a, a, a Flaquiarte de Joan Yonil le hice el remix a una canción de Farruco que es la de este vídeo que hoy Ay, eh. ah, le hice otro remix a la canción de Yan de King Camo sabe es que la persona que quiera mirarme está loco ¿entiendes? entiendan que yo soy el de ahora y voy a seguir siendo así hasta que me muera. Ya tú sabes, oye y que te quiero dar las gracias también porque de verdad que nosotros fuimos la única persona que transmitimos el concierto en vivo tuyo aquí en Tampa y ha sido todo un éxito, más de qué sé yo, 80 mil downloads, ya tú sabes, la red del internet, así que tremendo hecho, ya tú sabes, te votaste. Eso es gracias mi hermano, gracias mi hermano y ya tú sabes, este, gracias a todos los fanáticos del mundo, Este aquí tienen un artista que, que es humilde y que tiene los sobre la tierra y siempre va a, estar, va a dar el 150% por, por todos ustedes porque lo que yo cargo hoy en día en mi cuello y en mis brazos, que son mis prendas, Y la ropa que, que, que me pongo Y los tenis que calzo Se los debo a todos ustedes Porque ustedes son los que compran discos Van a los eventos míos Compran las caquillas Son mis seguidores Por eso yo les doy las gracias A todos ustedes Gracias a ustedes Que son los medios Que hacen que la gente Escuche mi música Y llegue al mundo entero Y siempre van a tener Un artista aquí Siempre para ustedes Diciendo que sí Diciendo presente Ah pues ya tú sabes Ahora sí Yadiel Presenta Princesa Lo que es el nuevo éxito Por aquí por alto Caliro Radio Show Pues ya tú sabes Te hablo ya En Incomparable Y te presento Uno de los temas del momento Princesa, para todas mis pristos tengo un vueltero, ya Yadiela Incomparable, el tsunami Y un tsunami comenzó Extrañándote, yo vivo recordándote Mi cama está llamándote Mi corazón gritándote, yeah Extrañándote, yo vivo recordándote Mi cama está llamándote Mi corazón gritándote, yeah Princesa Pero así engañabas mi corazón Mi corazón Todo parecía como un cuantos de hadas Tú decías que no amabas Pero así engañabas mi corazón Mi corazón Extrañándote Yo vivo recordándote Mi cama está llamándote Mi corazón gritando Mi cama está llamándote, mi corazón gritándote, yeah, princesa.